quisiera nos detengamos en las palabras de Pedro él realiza una confesión le dice a Jesús tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo entiendo esta confesión no solo como confesión verbal palabras sino principalmente principalmente existencial es decir Sostenida por un deseo genuino, genuino y sincero de plasmar con el modo que vivo aquello que digo, creer. Y es así que entonces Pedro hizo un gran acto de fe. Y el desafío, me parece, es lograr una vida de fe. El que justamente está conformada y constituida por muchos pequeños y grandes actos de fe. Justamente esos actos de, de fe permiten manifestar que Jesús es mi Señor, que Él es el, el Hijo de Dios, que le he entregado mi vida a Él, que si tiene un volante mi auto de vida, se lo he entregado a Él y quiero que Él guíe, que Él maneje. Bien, quisiera detenerme en las consecuencias que tiene un acto de fe en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando hago un acto de fe? Aún más, cuando intento llevar adelante una sólida vida de fe. La respuesta la da Jesús en la respuesta que Él le da al mismo Pedro luego de su confesión. Fíjense, luego que Pedro proclama su, su confesión, su acto de fe, Jesús le dice, ¡Feliz de ti, Simón! Esto es lo primero. Recuerdo San Pablo cuando enumera los frutos del Espíritu Santo, cuando entra en la vida una persona, él dice, es la alegría, el gozo, la paz. Me acuerdo en Italia, hay un sacerdote muy famoso, muy conocido, sobre todo por su trabajo con los jóvenes. Es una persona muy dedicada, muy santa. Y dicen que cuando él se encontraba con... Con algún joven que no conocía, una de las primeras cosas que le preguntaba era simplemente, ¿sos feliz? ¿Tenés paz? ¿O Jesús te la va a dar? ¿Tenés fe en Él? Y Jesús le dice a Pedro, feliz de ti, Es por esto que has hecho, por tu acto de fe. Ojalá sostengas con tu vida esta fe que hoy has profesado. Y le explica. Jesús le dice a Pedro, esto no brota, esto no brota. de la carne ni de la sangre es decir, no es tuyo, no fuiste vos no es tu genialidad, tu capacidad intelectual que te llevó a concluir este claramente que soy hijo de Dios, no te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo y quiere, creo que acá está lo importante el, lo, quizás lo, lo central el punto central Jesús con, le dice, Pedro Dios está hablando a través tuyo con esta confesión con este acto de fe que has hecho, en mi persona, desataste un poder, una energía que no es tuya, que es de Dios, pero que por eso puede obrar a través tuyo. El poder de Dios. Es por tu fe, dijo Jesús, Dios Padre pudo hablar a través tuyo. Fíjense el poder que tiene un acto de fe, lo que significa tener fe en Jesús. lo que desata es entrar precisamente en el poder de Dios no sé, pienso a veces para un ejemplo que quizás pueda ayudar subiste al avión entraste por la puerta te sentaste, te peleaste con el al lado porque te sacó el lugar con la valija bueno, después, sin duda de seguridad despegaste, Ezeiza, Roma subiste a otro, fuiste a otro lado o te entregaste Hiciste, entre comillas, digo, ¿no? Como para poner un ejemplo. Jesús dice, yo soy la puerta. El que entra por mí, justamente experimenta esto. Y esta es la fuente de esa felicidad que, que Jesús le dijo a Pedro, feliz Simón. Es porque entras en el poder de Dios. Y en este caso, Pedro, en este acto de fe, habló en el nombre de Dios y guiado por, por Dios. Jesús dice, si... Sí, tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, moverían montañas, pero yo no puedo mover montañas. Pero si me uno al poder de Dios, sí puedo. Y verán cosas mayores de las que me vieron hacer a mí. Y esta es la fe viva. Esta es la fe que Jesús se, se emocionó y le dijo, feliz de ti Simón, por lo que veo que, que está sucediendo en vos. No es que... que Jesús se puso contento, a ah, mirá lo que me dijo, soy Dios, bueno, gracias. No era por él, era por Pedro y lo que los que después, como Pedro, hiciéramos ese acto de fe. Nombrar a Jesús mi Señor, ponerlo en el centro de mi vida. No dice que es fácil, pero estamos viendo cuáles son los beneficios, que cuál es la implicancia, la consecuencia que hacer un acto de fe. A veces el demonio nos lleva... a ver demasiado lo que me cuesta. Y hablaba con varias parejas que están luchando la pureza. Y bueno, vivir en pureza es poner a Jesús en el medio y que Jesús sea el constructor de eso que están construyendo desde el noviazgo y luego la familia. Y no es fácil. Y a veces el demonio te hace detener en eso, lo que te cuesta. Pero hoy Jesús te muestra lo que significa guiados por el poder de Dios, Y se hace presente, y actúa. Y no lo podemos entender mejor, porque es Dios actuando. Imaginen familias ¿eh? educando a sus hijos con el poder de Dios, porque han hecho un acto de fe de sentarlo al medio, de nombrarlo hijo de Dios, y confesarlo, con lo que eso significa. Jóvenes, lo vemos y tenemos experiencia. Y entonces, la maravilla de nuestra fe... de ese acto de fe que desata el poder de Dios y permite que Dios te utilice, te utilice de como un instrumento. Es como si a una guitarra le preguntara, no sé, el mejor músico del mundo, ¿querés que ejecute música en vos? Adelante. Y eso hace este el Señor cuando encuentra justamente una persona que lo nombra a su Señor, que lo reconoce como hijo de Dios y lo deja guiarlo. Y esto hizo Pedro por primera vez. Y empieza Dios a vivir en uno, su poder, en palabras, en criterios. Chardé también estos días pensando cosas donde Dios quiere manifestar su poder y faltas de perdón porque, pero querés perdonar pero te das cuenta que fue tan duro y no pudiste o no podés. Bueno, nombrá al Señor el centro de tu vida, confesálo como hijo de Dios y pedile su poder y vas a ver cómo el perdón se desata o matrimonios les cueste la vida juntos. Bueno, ahí se va a hacer presente el poder de Dios. Y no es por tus obras, no es por tu carne, ni por tu sangre, ni por tus méritos. Es por la presencia viva del poder de Dios. Por esto Por eso los invito esta semana, creo que puede ayudar a preguntarle con mucha sinceridad al Espíritu Santo, Señor, ¿dónde tengo que nombrarte mi Señor? En muchas cosas, evidentemente, uno está en proceso y Pedro también lo experimentó. Pero, ¿en qué aspecto? ¿Frente a qué persona? ¿Frente a qué situación? ¿Frente a qué, realidad, a qué realidad personal? Quizás más de oración, quizás más de caridad. Bueno, no quiero abundar en ejemplos para que el Espíritu les pueda indicar. Que sea significativo para vos. Y, y, y hacelo, tratá de dar el salto. Y de nombrar a Jesús Señor ahí donde todavía ves, porque el Espíritu te mostró, no lo es. Y así como Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres mi Señor y empecé a reinar en este aspecto de mi vida. Y estén atentos al poder que se desata, a la obra que Dios hace con motivo de ese acto de fe. Para dar gloria a Dios, para dar... Vivir esta bienaventuranza, es feliz de ti Simón, y ya Jesús va a decir feliz de, de ti, y va a, nom, va a nombrarte por tu nombre y apellido. Es porque no fuiste ni tu carne ni tu sangre, sino el Padre que te ha revelado su poder. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por el ejemplo de San Pedro, por esta confesión. Damos gracias también porque nos invitas a confesarte, no solo de palabra, sino con los hechos. Queremos, Señor, estar en camino. Queremos confesarte, queremos participar de ese poder, experimentar el poder de tu resurrección, la transformación esa vida nueva que has venido a traernos. que tanto experimento me falta, pero sé que en ti puedo hallarla. Bendito seas, Hijo de Dios, que has venido a esta tierra para volvernos en verdad hijos de Dios. Amén.